los rumores ¿no? ¿ahí? a la velocidad bueno ok hay problemas de audio y ahí se me escucha muy bien genial bueno eh, quería desmentir las versiones que están circulando en los precios de la colectiva no estoy peleado con Abuel juro que lo puedo ver pero bueno eh, ya vamos a coincidir en, en, en el momento hace como <risa> tres semanas ¿no Manu? que, que nos venimos alternando ¿Dos semanas? Vos tomando el, el pelo. Habla justo con el único que está comiendo. Sí, tal cual. Lo hace a propósito, de... me parece. El único que está saboreando a la medialuna. Para mí, para mí media que quiero luna... pelearse con vos también. No solo con Nahuel, sino con vos también. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Bueno. Buen día. Buenos días. Buenos días. Estamos todos hoy. Todos adentro, menos Nahuel. No, falta. Todos adentro. Menos Nahuel, Nahuel, menos Nahuel, Seba. Nahuel, no. seba. Buen, buen día, Dani. Buen día. Yo tampoco sí. lo veo vacío mucho a Nahuel. Para mí que es un conflicto con alguno de nosotros, ¿no? Y para, para mí, Nahuel y Sebastián son la misma persona <risa> ¿No? es, es polémico tipo, lo que estoy diciendo pero... Tipo club de la pelea, así que son un alter Claro, el alter <risa> claro. claro, está clarísimo que Edward Norton es eh, Seba Edward Norton es Seba sí. y Brad Pitt es Nahuel <risa> Definitivamente, <risa> definitivamente Bueno, buen día, vamos directamente a la picada Estamos unas 12 y 20 ya ¿Te parece? ¿Estás apurado? Sí, te, te parece así agitado, acelerado ¿Vamos? Bueno Vamos a la picadita Ya fue, no necesitamos la cortina Para hacer una picadita, vamos eh, Esta semana, ¿qué estuvieron pasando? Un par de cosas, sí. ¿verdad? La fragata bueno, sí Eso. No tenemos fragata Ni idea, la dejaron ahí en Ghana. La dejaron en gana, exactamente Parece que había Sí, sí, sí, no, no tenía no te parece, eh. parece que <risa> Un par de bonistas enojados eh, dijeron, bueno, como los bonos, no nos pagan lo, los bonos, le retenemos la fragata. Pero lo que no entiendo es que nos preguntábamos el otro día, porque eh, en Ghana? que el tribunal de Gana le hizo la onda al abogado Y de, no, no quisiera ser malo, pero seguramente debe ser más fácil de, de entongar a un abogado de Gana que al abogado de, de otro país. buscando que en una gestión con el gobierno de ganas se destrabe esta situación que retiene la Fragata de Libertad desde hace ya 10 días presentación judicial que hicieron fondos buitre de, eh, de origen de Estados Unidos Hoy renunció, pidió su pase de retiro el jefe de la Armada Nos vamos rápidamente a Jujuy porque la policía reprimió una protesta de vecinos hay 70 heridos y 80 detenidos Esto es en el barrio Malvinas. Los vecinos quieren detener la construcción de una planta transformadora subterránea. Ahí tenemos un momento histórico, seguido a nivel mundial. Este lanzamiento desde la estratosfera. ¡Se lanza! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó Félix Baumgarner! Bueno, finalmente pudo declarar Alfonso Severo ante el Tribunal eh, Oral en lo Criminal 21, que tiene a cargo... Eh, juicio en el que se investiga el asesinato de Mariano Ferreira. Uruguay se pone a la vanguardia de temas sociales en América Latina con la aprobación en el Parlamento de la despenalización del aborto que se puede realizar hasta la semana 12 de gestación. Cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Declarando el crimen de lesa humanidad Y a cada uno a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas Memoria, verdad y justicia se respira tras las tres condenas a prisión perpetua Para los marinos Luis Emilio Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino Por los fusilamientos de la masacre de Trelew ...lunes en el que se está cumpliendo un mes de la toma de los colegios. Los alumnos reclaman participar de la elaboración de los nuevos programas... la carga horaria de las materias. Fernando cruzándose con los policías de los pasillos, los cuales las amenazaron. A uno le apuntaron los zona con la linterna y le pusieron el arma en la cabeza. A la otra es que en el momento empezaron a hacer preguntas de... Eh, ...sobre la toma, cuánta gente hay, y a los chicos paraban les todo la edad, el nombre... Pues hoy, sin lugar a duda, la noticia más importante en Cuba es que la isla actualiza su política migratoria. Es una medida a partir del 14 de enero del 2013. Ya los cubanos para viajar al exterior no necesitan carta de invitación ni tampoco permiso. Uno de los lemas del movimiento campesino indígena es que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Se aprueba esa ley de y para que todos los jóvenes puedan trabajar su tierra y no sean asesinados por los sicarios que se freno a los desalojos a las comunidades campesinas la soberanía alimentaria de un pueblo que no puede estar muriendo lentamente por las políticas de las transnacionales Ahí pasaba el, el salto nauta. De no, otras, sí, otras cosas. Sí, entre otras cosas. Eh, otras pero... cosas. Nunca me aburrí tanto en la tele como esos 10 minutos desde que prendí hasta que saltó. <risa> bueno, pero también pasó lo de Gana La ¿Qué? fragata. ¿Qué porque parece que había, había un un, como un plan secreto para, para darse a la fuga con la fragata. Ustedes sabían eso, ¿no? No. Bueno, eso me es, parece. Parece que guardias? había algo de eso, sí. Pero bueno, no, no, bueno, pero los propios tripulantes, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Que era como... Auto, claro. Claro. Entonces, ¿Vieron, vieron Piratas del Caribe y dijeron, mira, hay una forma rápida de sacar la nave. Y te encontrás con unas minas que... Ma, bueno, ma... Mamita. bueno, la última oferta del abogado de los fondos buitres fue esa. No les pago a todos los tripulantes, todos los integrantes de la fragata. podemos pasar la vuelta, el... pero yo me quedo con el barquito. Está bien. Así es. Me parece que... Después claro. también, también estaba lo de esto que se regularizó un poco la, el, la salida turística de los cubanos de la isla que también es un tema, es, por lo menos para el sentido común más clásico, es todo una una vuelta a la democracia, diría, ¿no? Quien, quien sostiene que en la isla hay una dictadura porque justamente no se pueden ir y están encerrados en la isla, bueno, hoy abrir o flexibilizar la política de turismo de los, de los ciudadanos de la isla tiene como un Un es como un lindo guiño para la, para la derecha reaccionaria, entiendo. Sí, es que va a entrar en vigencia de, creo que a partir del 10 o 14 de enero. El tema es que ver quién tiene plata para irse. Bueno, claro, irse. ese fue el problema histórico de Cuba, digamos. No era Ahí... tanto el control para irse, sino que cómo habías conseguido la plata para hacerlo. Lo cual es bastante... genera muchas preguntas. Hubo cuatro que en el partido cuba Canadá en Canadá se quedaron. Claro. Dijeron, <risa> sí. Sí, sí, sí. Dijeron en 14 de enero, bueno, para que voy a esperar tres meses, se quedaron esta... Mira. Es que siempre vez en cuando en alguna gira Tiene una sangría de una sangría, 10% sí. Cuba presentó 11 jugadores, no tenía cambio El banco suplente se le fue entero Y sí, lo cual, aparte, se entiende la necesidad sí. de control Cuando uno tiene una economía planificada Para, no sé, digamos, 13 millones de personas No es lo mismo tener planificar la economía Para darle de comer y trabajo y sustento Y etcétera, a 13 millones de personas Que hacerlo para 10 o hacerlo para 16 Digamos, en, en, en las economías Planificadas, el control migratorio Tiene que ser necesariamente más fuerte que en el resto de los países acá supuestamente está la libre circulación pero en realidad es el que tiene plata para hacerlo y no de todos los que queremos la libre de ¿Ah? de circulación del capital claro ¿Ah? el capital y la de quienes lo transportan y, y transportamos Muchas, muchas cosas esta semana, pero volviendo al tema anterior, claramente lo más importante. Hay que ir a lo poder, que nos importa, ¿no? El saltonauta, que va a ser como. que ya estamos preparándolo como un nuevo icono político. Ya hay hermeras, ¿viste? Stronautic. Estratonauta. Claro. Sería en eso, misma no, cosa. Saltonauta me gusta más. el sí, saltonauta. saltonauta. Sí. ya hay que ya hay. No sé si viste las cameras que están con el. En el, balcón, en el balcón, del el balcón especial en la nave claro. espacial rosa ¿sí en, el, en el twitter le están pidiendo bueno, este, que salte ya no. sí, estaban pidiendo que salte que salte, que salte? Salte? Salte? salte, vos también te pasabas eso yo 5 minutos, prendo la tele faltaban 5 minutos teóricamente para que llegue a la altura de cumbre, me van con esos 5 minutos y después 5 minutos más para que ah, ponerse en coso, después abría la puerta tío, se quedaba sentado saltá loco, me quería ir me estaba yendo a la tele está un tipo por saltar, te queda viendo saltá No, no, no. ¿eh? Claro, tengo en, cosas en que el hacer. Twitter no. están pidiendo que salte ya. Lo decía ya en el Twitter, en todos lados. 38.000 y pico de metros. No sé, eh, vos, no me crees? crees el dato. Casi 39.000 39, no, metros. La idea bueno. era que fuera más de 40. El tema es que Abel para que se acabó, Cabón. o sea, si te tiras desde ahí, abrió el caer un ratito más tarde, rompe el récord, no, y las bolas. El la récord en caída libre, él es el que no llegó a no llegó. romper. ¿Por qué? Nada, arrugó. Bah. Que bueno. lo tenía, que bueno, interrumpa, lo tenía el, el.. gordito. El gordito hacía 50 años. Sí, que sí. se tiró con una campera de tela de avión. Una rompe, visto, una rompe Una Muy, tiró. muy ochentosa. Sí. Este, sí, bueno, y el amigo Félix. Va a Exacto. Eh, digo, uno lo que le generan estas cosas, ¿por qué se. Que, ¿Por qué hacen esas cosas? Digo, que es lo Primero que genera atención, ¿no? Eh, Porque consume hecho. papota. Pero bueno, era, vos sabías no. antes que no. el tipo decía No, yo no lo sabía, pero digo, sí, creo que había visto. Algo. Yo que nos cruzamos con DN y pareció el evento del año de pronto. No, no, no. Pero digo, ¿por qué hacen esas cosas? Digo, uno podría pensar que es porque hay un, estaba Red Bull ahí poniendo unos unos. Pesos. No, pero primero si se te ocurre la idea. Claro, bueno, pero digo, ¿por qué lo termina haciendo? Y, y pensando con el amigo Félix, dije, capaz que estaba eh, aburrido, ¿no? Como como Charlie y dijo, ¿qué hago? ¿Para qué me voy a tirar? Bueno, estoy, estoy aburrido en la, en la Viena, ¿cómo es que dice el tema? En la Viena fatal, claro. en medio de la Mendoza fatal y, y dijimos, bueno, seguramente fue por nada, porque estaba aburrido. Oh, por vos. Claro. sheet On har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 Horizontal, horizontal autogestiva y asamblearia y asamblea. Por la libertad de expresión De la memoria De la memoria y de la, y de la acción Más derechos Más de derechos, opciones. menos obligaciones Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular CORDECAP Político, Ibeca, Ibeca y Lobos Políticos Político, entreístas y comentarios políticos Los, Los jueves, jueves a las diez, de la, diez de la noche. Los jueves a las diez de la noche. Politicon. Diatriba y Lobos, lobos Políticos.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 ¿Vos te lo acordás? Sí, claro Gracias en, Chusa por acomodar el, en, el en Twitter somos Arroba Palermo de los Simios En Facebook Palermo de los Simios todo junto. y por mail nos pueden escribir A elpalermo_delosimios@gmail.com gmail.com Está el blog, a blog donde también. subimos los programas viejos Y los videos geniales Solo los Twitter. viejos, los últimos no los No, no, no, están, no, creo que faltan no. Dos, tres programas, después están todos Me refiero a que cada, hacemos un programa, lo subimos, ¿no? Es el palermo de los simios.blogspot.com. Bueno, así que todos los que se quieren comunicar ya están notificados. Pero, ¿Hay colegios tomados, Dani? ¿Todavía? ¿Hay, hay todavía no. algunos colegios tomados. Se estima que para el martes se van a terminar todas las tomas digamos, en los colegios. En Los 56 colegios que fueron tomados en el transcurso de este mes. Eh, ¿Por qué llegaron, digamos, en realidad los estudiantes lo que dicen es que hicieron un freno. Para aportar otra metodología eh, de lucha, porque digamos, es ah, no se desgastó la toma durante. Votado, ¿no? Y sí, un mes de toma. Eh... Agota bastante, de hecho eso es algo que, que vimos el, Bueno, el último feriado estuve en una de las escuelas En el Bellas Artes, el Manuel Belgrano Bellas Artes en Barracas Y vos llegabas y había 10 chicos De los cuales estaban, no sé, 3 limpiando Los pisos mojados, claro. muy cansados Chicos muy chicos, de 14, 15 años Con padres también uh -huh. apoyando la toma eh, Bueno, y esto era algo de lo que nos contaba Vamos a escuchar audio. ¿no? Lo importante de acá destacar es destacar que esto es una escuela piloto, o sea, acá se implementó, se implementó por primera vez este plan. Yo soy Juan, entonces eh, ellos son los que más sufrieron el, el proceso este. Por el tema del cansancio, los horarios, vida, porque éramos muchas horas, íbamos muy temprano a la mañana y salíamos por ahí de 6 o 20 de la tarde. Y de repente fue como el cambio así y estuvimos un montón de tiempo sin profesores porque tardaron en ponernos los profesores que debían en cada materia. fue muy, muy rápido, hicieron así, sin consultar a nadie, a nada. Yo soy partió. Nos pusieron psicología, economía, nos sacaron química, nos sacaron física, pero nos sacaron horas también de taller de plástica, de historia del arte, lo que sí nos agregaron fotografías, que yo creo que suma mucho, pero a la vez eh, también hay materias que nos sacaron, como dibujos grabados, eh, que también antes también se veía mucho pintura. Y el tema vespertino, aparte, ¿no? Que es muy importante para otros colegios, más en la lucha de los, de los técnicos, que, y que, bueno, que vespertino desaparecería, supuestamente. Acá, acá es, es así, o sea, vos, cuando entras tenés que firmar y cuando salís tenés que poner el horario de salida y firmar nuevamente. Habían entrado dos policías, creo, de civil. Un día fue uno y otro fue de otro, que habían entrado dos policías de civil diciendo que eran de limpieza durante la toma para no cortar con todo este tema artístico porque nosotros somos un colegio artístico y nos importa eso, hicimos muchos talleres eh, que fueron muy copados, que aprendimos muchas cosas de arte urbano, de clown hicimos taller de grabado, de stencil. A pesar de ser un fin de semana largo que podían estar disfrutando, los chicos están peleando por lo que les corresponde, lo sea, que creen que ellos es el correcto. Entonces eh, eso es muy valorable porque nosotros como padres quizás estaría mucho más cómodo, digamos, por cada uno de nosotros, irnos a nuestras casas, subir a disfrutar de fin semana largo, cosa que no fue así. Bueno, Ahí escuchábamos a los chicos del Visios de Artes, de Manuel Belgrano, sí. que no es un club de fútbol, único. No, está ahí en Barracas, en Villafañe y Azara. Eh, tiene un profesorado también. De hecho, ese lunes estaban los chicos del profesorado afuera pintando un mural y los chicos del bachiller adentro. Y nos contaban, me contaban de ambos lados que digamos, no había una comunión muy fuerte entre ambos porque tenían distintas posturas. Los del profesorado ya habían levantado la toma, los del eh, secundario seguían con la toma. Eh... La troquearon. No, no te creas, estaban, digamos, como muy responsables los chicos De hecho, apenas entrabas había una chica que te hacía firmar cuando entraba, firmar cu cuando salías Justamente por esto que contaba eh, Martín, uno de los chicos del secundario De que habían entrado policías de civil haciéndose pasar por personal de limpieza Sí, de hecho también pasó en el normal, ¿cuál era el normal? El Cuatro. Ah, no puedo hablar el de Campichuelo y, y Rivadavia que de Sí, hecho, eso de una manera bastante fue muy muy más violento, fuerte. Sí, ¿no? sí. Sí, y digo, las medidas de seguridad son a la noche se quedan pocos chicos, es. Se hacen lo que pueden, después de 40, 20 y veintipico días de toma, se les puede eh, infiltrar más o menos que quiera. Sí, en esa escuela de caballito directamente entraron eh, con ar armas desenfundadas, los amenazaron a los chicos, les empezaron a preguntar eh, cómo se llamaban, qué edad tenían, digo, una, sí, una cosa... Sí. sí, que se terminó cuando intervino una madre que estaba ahí, que eh, parece bastante importante la función de los padres para eh, respaldar a estos chicos que son tan chicos, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, sí, No, no, no. Bueno, este conflicto empezó a encontrar un poco la, la puerta de salida el 4 de octubre cuando tuvieron la primera reunión con el ministro Bullrich después de que, intervina, eh, que interviniera la jueza Liberatore a raíz de una iniciativa presentada por legisladores de la ciudad y por eh, representantes de UTE a la Defensoría del Pueblo de la Nación O sea, tuvo que intervenir la justicia Para que Burris se sentara a hablar con los chicos Y los escuchara Sí, como suele pasar eh, Cada vez que el gobierno porteño Tiene un mínimo conflicto bueno, o sea, La jueza, por ejemplo, el dictador Tuvo que accionar siempre eh, Presionando al gobierno de la ciudad Para que cumpla con, con lo que tiene cumplir. Sí, sí, para que por lo menos se sienta a negociar, sí. esto ya lo charlamos varias veces, pero la postura del gobierno de la ciudad es no vamos a negociar durante la medida de fuerza, nos sentamos a charlar en el momento en que los estudiantes levanten la medida, si no, no hay, y lo que hace esta jueza es intervenir, siéntense, negocien, aún con la medida de fuerza, porque si no la medida de fuerza va a continuar, que en efecto es lo que sucede. Claro, desde ese primer encuentro hasta la semana pasada, lo que consiguieron era que se los eh, incorporen el debate, pero no estaba aclarado si era de manera vinculante. Recién el martes pasado, en la última reunión con eh, funcionarios del Ministerio de Educación, no con Bullrich personalmente, porque él había dicho que no se va a juntar más mientras hacían eh, las tomas, consiguieron que se les aclare que la participación de los estudiantes y de los docentes en el debate que esto no dijimos, creo, pero bueno, es bastante sabido eh, el debate es por la modificación de la currícula de los colegios técnicos y también de algunos bachilleres eh, y colegios artísticos que es para homologar los títulos a nivel nacional esto viene del de, eh, año 2009 en realidad que el consejo federal de educación plantea eh, saca una, una resolución para que se haga esta homologación lo que pasa es que el gobierno de la ciudad lo Digamos, lo lleva al extremo, le, le, le quitan muchas horas específicas a los técnicos, les agrega muchas horas genéricas, puso en riesgo el turno noche y esto, el martes pasado, en la última reunión, quedó garantizado que el turno noche iba a continuar y que iba a ser vinculante la participación de estudiantes y docentes. O sea que se viene un 2013 de discusiones colectivas en las, en las escuelas y en las instituciones educativas para pensar el plan de estudio, digamos forma general. Claro, en los primeros años Bullrich dijo que se iba a mantenerlo, porque hay ya colegios que, en los cuales se modificó la currícula, son escuelas que funcionan con un plan piloto eh, desde este año. Una de ellas es el Bellas Artes, a los que ya se les quitaron, por ejemplo, eh, horas de taller de plástica, de historia del arte, y les quieren sacar dibujo y grabado. Ahora, les quitan so. todo eso y no se lo ni siquiera se cambian por algo. Sí, sí, sí, se se sí por eso. les se por, Eso decía recién el audio. Eh, se las cambian por psicología Se las cambian por Digamos, sí, todas por materias Le sacan química y les ponen, sí. no sé, historia del arte él, que No, no estamos, al revés, pero, al revés. Bueno, al revés les Claro, Le sacan las específicas sí. Y le ponen las, las genéricas Y eso hace que todas las escuelas terminen siendo más o menos lo mismo Digamos, le quitas la especificidad La escuela técnica claro, claro. Y, y de cierto modo vacías el contenido de ese título digamos Si vos a un industrial y no ves tornería Pero viste más historia Y no sé, no te sirvió mucho ir a un industrial O si vas a, una, a una, una escuela artística y te sacan grabado y pintura claro, y te ponen claro. más historia, tampoco hay mucha diferencia. Incluso les agregaron a tal punto que los chicos de este colegio contaban que ellos van a la escuela a la mañana. Eh, perdón, a la tarde, pero les empezaron a agregar tantas horas a la mañana que había chicos que llegaban a la tarde y se terminaban yendo con un curso donde la mitad de los chicos se fueron del curso porque vienen cursando quizás de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, viniendo de diversos lugares. Bastante vagos sí. igual. ¿eh? Inclusive, inclusive, teniendo Quiero en cuenta un la... curso de 3 horas. Teniendo si en cuenta la realidad de los, de los colegios técnicos e industriales a, a donde es muy grande la proporción de estudiantes que ya trabajan en el secundario. Entonces, Es cortar, alargar las jornadas o cortarlas, hacerlas a la mañana y a la noche, alargar el turno noche, implica que si no salen a las 12 de la noche, entran a las 3 de la tarde. Entrar a las 3 de la tarde para un estudiante que trabaja en la mañana es prácticamente imposible. Si sí, yo quería decir una cosa, también... No, no, sí, <risa> también está el, digo, entiendo el sentido de la, del reclamo y incluso el sentido que le pueden llegar a dar desde el gobierno de la ciudad, pero también es verdad Ojo, que no sea, quiero decir, la cuestión está de la, espe de la especialización de la especialización y al final hagan un colegio secundario de que sea, o co como cualquiera en realidad, uh -huh. trayecto curricular, que sea solo eh, eh, orientado en una área específica y que no se vean cuestiones generales, también sí, es un segura, problema. digo sí, porque también, también eso hay es que problematizarlo para que no uh -huh. sea una, una discusión lineal de que nos quieren meter cosas que no nos sirven o que, que en realidad en muchos estaba presente esto de que bien tener más horas de otras cosas, pero que no nos saquen. Claro, lo que tiene lo lo específico. específico. Sí, pero digo, para tener eso también en cuenta, ¿no? Sí, sí, son... Bueno, ahí sí van a tener que usar 15 horas. <risa> Sí. Bueno, para ir cerrando, yo diría que no sé si es un capítulo final de este de este conflicto, se va a seguir debatiendo el año que viene. Ahora sí, terminaron las tomas el miércoles con un festival donde eh, estuvo tocando la Bersuit Bergarabat frente al Ministerio de Educación. ¡Aleluya! Eso fue como para finalizar Y como son tantos colegios Y a veces son muy distintas Las, las, digamos, las problemáticas que tienen Y el por qué tomaron Por ejemplo habíamos hablado acá Fede había estado en el Mariano Moreno Donde el problema de ellos era ilicio el Y acá lo que se debate es la currícula Entonces como los conflictos son muy distintos No se no, no levantaron todos al mismo tiempo Bueno, qué hincha claro. este gobierno De Madrid ¿No le deja los piernas <risa> en una cosa la otra Bueno, hablemos entonces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 Algo que tomar este, o sea, exactamente, exactamente Igual, como en esta Podemos semana, tomar fábricas también no, Podemos tomar fábricas, exactamente eh, tomar fernet, Yo no no tomar fernet, también pasé a pero ahora, ahora no. queda muy claro, claro. Ahora te, la Claro, Queda muy lumpen Bueno, un tema del día Hoy, justamente 20 de, de octubre Un tema del que lo vamos a dedicar eh, Un poco más adelante en el programa Es un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira ¿no? Así es Y siempre un... ¿Cuánto, ¿Cuántos años cumple? Dos, Dos años. O sea, Fue el 20 de octubre de 2010 Exactamente eh, Y un tema que está muy ligado a este asesinato Y todo lo que fue el, eh, el proceso por el que se llegó al asesinato de Mariano Es eh, la cuestión del sindicalismo en Argentina Y de las relaciones laborales y de, y de la lucha de clases si se quiere Para hacerlo un poquito más eh, picante Uh -huh. eh, entre las noticias de la semana también, una que deberíamos hablar un poco en algún momento, está la, la media sanción de la nueva ley de ART en el Congreso, Así es. que eso no, le, no se le está dando demasiada difusión, no. más allá del conflicto de Moyano sí, no, y Recalde. O Medio a mí que... dio como lástima los hermanitos que se que se pelearan así no amigos de tanto tiempo me me, me lastimó pero es como el, el amigo de la escuela primaria que viste dejas de ver y un poco mal te pone pero también entendés que es como ten, lo que tenía que pasar en la vida pero bueno Moyano así también recaldimos ya bueno mi, mi asesor Batman P y Robin ¿no? como lo que asesor. Robin se, se pelea claro. con Batman y se no con mira, yo soy gótica ahora voy yo solo mi asesor pirincha que estuvo que estuvo presente en el debate de la comisión, dice que estaba muy bien actuado todo, porque dice que estaba todo hecho como para que, que, que Moyano y bueno, todo el grupo de la CGT fueron a hacer eso en realidad. Este, Se fueron a divertir. Claro, dice que llegaron y hicieron que, no sé si Piumato decía, eh, empezó diciendo bueno, me llegó el rumor de que aparentemente ya está el dictamen firmado y era algo que todos sabían. Eh, y bueno, ahí Moyano y saltó con esto de una falta de respeto y ahí le tiró a Recalde. Con todo pero bueno es una ley la, la RT que incluso digo entre todas las cuestiones está a ver si el, el gobierno va en un sentido progresista o no este de, de, de desarrollo de sus políticas esto esta ley es peor incluso que la aprobada eh, es peor durante durante el el aún sí. peor pero eso lo podemos tomar en otro momento porque a dónde crecer con todo esta no, obra? Que... Sí. Bueno, por ahí también lo que tendríamos que ver ahí es, digamos, qué condiciones tiene la clase trabajadora de resistir este tipo de medidas. Entendíamos o veníamos entendiendo que durante la década del 90 la, la clase trabajadora estaba como viviendo una suerte de derrota histórica en la que no pudo hacerle frente a las medidas más conservadoras y de flexibilización del empleo como las que eh, protagonizó, digamos, el menemato. Ahí estamos quienes sostenemos que, digamos, en ese sentido, muchos cambios sustanciales no han sucedido en los últimos años. Es innegable que se han negociado, renegociado salarios que han habido paritarias y que se han renovado convenios colectivos de trabajo. Pero en esos convenios colectivos de trabajo, las cláusulas que se renegociaron fueron solamente las salariales y no las flexibilizadoras. Digamos, como para hacer una... Esto que nos puede dar a entender que quizás justamente las organizaciones de nuestra clase siguen estando en una situación mucho más defensiva de lo que nosotros querríamos. Y para eso lo que, nos, lo que pensábamos con Manu, aparte a raíz de, la, de esta disputa intersindical que, que dio, terminó con el asesinato de Mario Ferreira, era pensar qué son los sindicatos, a qué responden y en qué medida, digamos, son una herramienta de los trabajadores, cuáles son sus límites y sus potencias, digamos. Eh, cuáles son bueno no, no no podría detallarlo de esa manera pero sí lo que se me ocurre es que digo si uno quiere pensar en la existencia de una cosa tiene que tratar de buscarle digamos la razón de ser a qué responde cuáles son las relaciones sociales que lo estructuran que digo como para entender justamente uno le puede pedir al sindicato de camioneros que sea una herramienta revolucionaria bueno quizás no Digo, como para, como para empezar a ver hasta dónde la actividad sindical es de por sí revolucionaria o es justamente una herramienta para, para garantizar la subsistencia de los trabajadores, que no es poco. Sí, y Mira. incluso eh, en algún punto, y según este, cómo, se va, cómo, cómo se ha ido desarrollando la ¿no? largo de la historia, eh, hasta dónde los sindicatos no son también una forma... Eh, que el sistema se siga reproduciendo, digamos. Claro. Obviamente, un, los sindicatos eh, con una política que es la más general y la más este, específica que, que, van, que van teniendo ahora. Eh, porque también es es, es, un, es un freno también a aquellos capitalistas que te que, que dicen bueno pagar más menos de lo menos de lo que costaría de la reproducción de su fuerza de trabajo. Este, maximicemos las ganancias sin importar qué pasa con, con esa fuerza laboral, etc. Claro. Este, es también más que nada para plantear el debate, obviamente no lo vamos a poder eh, desarrollar. Resolver acá. Exactamente. Pero una, una de las cuestiones que vos te comentabas es eh, cómo está la clase eh, en relación a sus organizaciones y demás. Uh -huh. Y algunos datos interesantes es, es cómo desde el 2003 hasta ahora se fueron. Eh, se fue aumentando la masa de afiliados. Uh -huh. Este, creo que estos son datos del año pasado que decían que alrededor del 37% eh, los trabajadores de empresas privadas están afiliados a un sindicato que creció de alrededor del 19-20 eh, del 2003 hasta ahora ¿no? obviamente ahí hay una cuestión que no es menor es que muchos convenios colectivos obviamente creció el empleo eh, el empleo en general y el empleo registrado eh, pero eh, En muchos convenios colectivos lo que hacen es, de cuando entras a trabajar, entras afiliado directamente a un, claro. a un sindicato. Lo que distorsiona un claro. poco la, la real representación ¿no? sí. de todo eso. Sí, y ahí al mismo tiempo también habría que ver si son si están afiliados a sindicatos por empresa, sindicatos por rama, qué, qué son esos sindicatos. digo Hoy hay empresas que, por ejemplo, no, no una empresa, pero una entidad autártica, pongámosle como es el PAMI, hoy tiene alrededor de 8 o 9 Sindicatos interviniendo en la, las cuestiones corporativas entre la patronal PAMI y los trabajadores, por ejemplo. Solamente en el PAMI, como para que pensemos que si eso pasa en el PAMI, imagínense ustedes en el Ministerio de Economía o en ya, donde tenés. Eh, Uh, la, me sale Unión Personal que es la prepa, ¿cómo se llama? UPCN, UPCN eh, UTI eh, CTA bueno, ATE algún otro de la CGT porque siempre tienen como tres digamos, está, está jodido a mí lo que me parecía interesante con esto era por lo menos pensar digamos que en, en, en, en una sociedad dividida en clases tenemos por un lado a los trabajadores tenemos por otro lado a los capitalistas los, unos viven del trabajo de los otros Para que esa lucha se dé, necesitan ambos sujetos antagónicos, eh, organizarse colectivamente, porque dentro de, las prop de cada una de esas clases también hay intereses eh, contrapuestos, uh -huh. eh, no antagónicos, sí contrapuestos. Eh, que eso, Los capitalistas necesitan organizarse para no matarse mediante la competencia. Los trabajadores, en realidad, estamos todos compitiendo en el mercado de trabajo por colocar nuestro único producto, que es la fuerza de nuestro trabajo. A partir de ahí nos organizamos en sindicatos y ellos se organizan en uniones industriales, etcétera, etcétera. Eh, entender que el sindicato también es eso y es una garantía para la reproducción del capital no quiere decir que no querramos al sindicato, sino que entendemos por ahí cuáles son sus límites. Eh, esto que decíamos antes. si uno dice, uno puede decir el sindicato es funcional al capital. Bueno, claro, sí. No porque lo quiera sino porque le, nos garantiza a nosotros garantiza que se cumplan las leyes mínimas para que los trabajadores puedan levantarse al otro día y seguir realizando su laburo que al final del día, que el trabajador trabaje, implica que el capital se valoriza con esto no estamos demonizando a los sindicatos, sino que bueno, eso sucede al mismo tiempo que la, las discusiones con la burocracia sindical, uno dice bueno Eh, hay que, la, la burocracia sindical en realidad en su principio quizás eran trabajadores pero terminan siendo unos traidores que engañan que con la representación de los trabajadores se llenan de plata, se compran un departamento en Puerto Madero y se separan de las bases Entonces un... no, pero la organización de un aparato como un sindicato que está enfrentándose a uniones industriales por ejemplo necesita de conocimientos técnicos necesita de un montón de tareas que tienden casi necesariamente a la burocratización. Yo no digo que sea imposible que no suceda, pero digo, uno necesita un secretario que esté casi la mayoría, la mayor parte del día rosqueando con empresarios, rosqueando con el Estado. Eh, teniendo laburos técnicos, alguien tiene que estar llenando planillitas de afiliación y hacer 1.500 cosas que uno entiende desde el lado en el que estamos parando, parados nosotros, que eso es claramente la burocratización de una, de una institución, sea cual fuere. Por ahí lo que habría que pensar es que sean cargos rotativos, eh, bueno, lo que siempre plantea la izquierda, ¿no? Mandatos siempre avalados por asamblea y qué sé yo, digo, pero suponer que el, el, el sindicato cuando se burocratiza, porque su dirigencia es una traidora, bueno, no necesariamente, también es un vicio propio de la, de claro, la estructura en la que qué, nos ¿Qué tipo a... de burocratización estamos hablando? Ya. Claro, bueno. Esa es una cosa y otra cosa es que, no sé. El pedrazo se compra en un parque de un millón dólares en Puerto Madero. Bueno, ahí sí, esa burocracia digamos, está traicionando. Sí, sí y ahí sí es claramente un traidor, pero ahí es un problema de clase. Digamos. Bueno, entonces, ¿un sindicato no puede ser revolucionario? No, bueno. Eh, ¿Me lo querés contestar para el próximo sábado? Podría, digamos. Es, es lo que hoy todos los que nos organizamos. Es una de las herramientas en las que queremos dar la disputa por la... Voy a, me va a salir una trasquedad tremenda Altamira sale de mis venas y dice, es digo, por te, la te conciencia veo, comunista te veo con las cejas así huy, te pichó la, el... he la boca te pichó he los labios bueno está bien pero <risa> digo de la demanda corporativa a la construcción quizás de un programa socialista hay muchos pasos pero es el lugar en el que se empieza formamos un sindicato un sindicato de monos hacemos mucho ¿Te sí. de monos clasistas de monos clasistas ¿Qué, dale vamos ¿qué, yo voy. qué impresión le voy a dar un beso a Altamira en un rato pues. <risa> Que vamos a escuchar un tema. ¿no? Sí. Ahí va.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 Más la oreja a la colectiva. Vas a escuchar latidos. La colectiva. Puro corazón radiofónico. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 100 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos.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 Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanques no necesitamos ni armas ni tanque ni... No ¿Qué vamos, vamos a dejar a la guerra? Vamos a dejar la guerra a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá. Y nos van a tener que mantener. Muy bien. Estás escuchando el Palermo de los simios. 20 de octubre de 2010 en un intento de corte de vías de la línea Roca con una protesta en pedido de reincorporación de trabajadores despedidos. Allí comenzaban los incidentes. Como consecuencia, tres personas fueron heridas de bala y Mariano Ferreira, un militante del Partido Obrero de 23 años, fue asesinado. estoy en un sindicato en un sindicato argentino en este caso el de la unión ferroviaria que inaugura hoy estas modernísimas obras que van a poder disfrutar todos los hombres y mujeres bueno, impedimos que un grupo de, de, de activistas de los partidos de izquierda y pseudo trabajadores ferroviarios sí. Intentaron cortar la vía y nosotros lo único que hicimos fue impedir el corte de vía. Después están diciendo que tienen heridos. Yo también tengo un par de compañeros golpeados con pedrazos en la cabeza. Pero nada más, fue una caramusa normal en estas cuestiones. Yo quiero agradecerle a todos los compañeros de la CGT a su secretario general, Hugo Moyano, a José Pedraza, a todos, la convocatoria que hicieron para el 20 de noviembre, para apoyar al gobierno popular. Cada vez que un hecho represivo, que compromete obviamente la responsabilidad estatal, llega a ese nivel de visibilidad, ¿qué hacen los barcos cuando se empiezan a hundir? Largan lastre. Entonces, hay que entregar una parte. Reiteramos, la justicia le negó la escarcelación a José Pedraza. La verdad es que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala y el corazón de su padre. Yo creo que tiene razón, porque estaba muy, muy conmocionado. La muerte de Mariano muestra, de manera brutal, una de las herramientas más útiles de la tercerización de la represión, la utilización de un grupo de choque, que no pertenece al aparato represivo oficial y que entonces cuando las cosas salen mal y se provoca una reacción popular puedan lavarse las manos y salir a decir qué barbaridad, qué bruto es Pedraza o a decir eh, cosas muchísimo más hipócritas y muchísimo más mentirosas como eso de la bala que dijo el otro día la Presidenta. Si el mismo día de la muerte de Mariano no hubiese habido acá en Callao y Corrientes, a, la, a menos de 45 minutos una multitud cortando las dos avenidas. Una movilización que duró todo ese día, toda la noche siguió en constitución y al día siguiente una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo y a partir de allí un estado de movilización permanente con el aporte de todos los sectores, organizados y no organizados, de trabajadores, estudiantes, movimientos sociales, etcétera, jamás hubiésemos podido llegar hasta donde hemos llegado hoy en la causa. Bueno, como decíamos antes, eh, a dos años del asesinato de Mariano Ferreira. La mujer que escuchábamos es María del Carmen Verdú, militante de Correpi, que eh, también está al aire. Eh, ¿Nos escuchás, María del Carmen? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Emiliano Gullo te saluda. ¿Qué decís, Emiliano? ¿Cómo estás? Bien, el... bien. Fíjense si me pueden subir un chiquitín al retorno, please. Sí, ahí estamos este, con, con la producción. María del Paso. Carmen, eh, bueno, a dos años eh, ya todos este, marchando, nosotros lo haremos cuando terminamos el programa eh, hacia el Congreso, y eh, Se puede hacer un balance de bueno de dos años de, de la muerte de Mariano eh, en cuanto al menos el proceso judicial si se está llegando de a poco a, a hacer justicia. Bueno, eh, en realidad la pregunta tiene dos respuestas distintas según desde dónde se dé esa respuesta. Eh, si esto fuese una cuenta matemática, un proceso lógico, una receta de cocina donde mezclando determinados ingredientes lo metes al horno y te sale el sufle pimpante y bonito, te eh, tendría que contestar sí, eh, pero estamos hablando de relaciones sociales, estamos hablando de un conjunto co compuesto por tres partes, la burocracia sindical, la patronal, el gobierno, que a su vez está siendo analizado por uno de los poderes de ese mismo Estado, que es el Poder Judicial, a través de ...del juicio que en este momento se está desarrollando que comenzó el 6 de agosto. Y en el marco de una sociedad donde la defensa de los intereses comunes... ...que reúnen a estos tres aliados contra la clase trabajadora... ...burocracia sindical, patronal y Estado... ...es el eje central de toda la estructura normativa... ...y de todas las, las formas auxiliares que tiene eh, ese, ese sistema judicial para garantizar la legitimidad de la explotación. Entonces, más allá de que la situación en torno de la causa de Mariano Ferreira es de, de tal grado de obscenidad en términos de ganancia, que el propio aparato estatal, como ha ocurrido también ayer en el caso del choque de trenes del 22 de febrero de 2012, tenga que hablar de eh, una estructura eh, corrupta, de asociaciones ilícitas, de móviles económicos para llevar a, adelante un plan criminal común, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, como decíamos en, en, en ese audio que ustedes pasaban recién al aire, eh, en lo único que podemos estar seguros, que podemos confiar para avanzar, es en la fuerza que, que podemos poner nosotros es decir, el, el, la clase trabajadora en organizarnos, en luchar, en presionar, en permanecer en la calle como se ha estado en estos últimos dos años eh, en relación a, al crimen de barracas, porque si fuese nada más que la, que la construcción técnica, bueno, podríamos frenar hoy mismo la recepción de testimonios, nosotros podríamos alegar mañana y tener suficiente fundamento técnico para pedir prisión pre perpetua para los diecisiete imputados y además para exigir que se procese, que se detenga y que se haga un nuevo juicio en relación a los que no están en la sala como acusados hoy, como el resto de los funcionarios públicos del gobierno nacional, como los funcionarios de, eh, que, que están participando en nombre del Estado argentino, En, en la estructura empresarial de Ugofe y los propios directivos privados, los empresarios que manejan la concesión ferroviaria. Hola, ¿qué tal? María Carmen Sebastián te saluda. ¿Cómo estás, Sebastián? Eh, hablando de esto, ¿no? De como lo nombrabas vos, los que faltan, ¿no? los que faltan sentarse en, en el juicio. Esto, un poco, ustedes de Correpi lo, lo llevan de la mano de esto que llaman o pudieron definir de la, con esto de la tercerización de la represión. O sea, ¿esto tiene en relación a eso? ¿Los que faltan están? ¿Por qué? No, en realidad, eh, por un lado sí, tenés absoluta razón, el, el caso de Mariano Ferreira es un ejemplo de libro de cómo funciona este mecanismo muy propio de la represión selectiva, que es lo que, a falta de otra palabra más clara, eh, llamamos tercerización de la represión, que es el recurso por parte del Estado ...a fuerzas que no pertenecen a su propia estructura orgánica... ...sino a grupos de choques, patotas, eh, como en este caso la Unión Ferroviaria... ...más los barras bravas reclutados por ellos como Favale y compañía... ...para llevar adelante los hechos represivos que por alguna razón... ...generalmente eh, conservar la imagen y, y mantener eh, a salvo el, el consenso cuidadosamente construido... Eh, hacen que eh, se utilicen esos mecanismos para llevar adelante el hecho represivo sin ensuciar, entre comillas sin tener que exhibir con toda la, la, la, la brutalidad y la claridad de los hechos la intervención del aparato represivo de uniforme pero eh, a esto eh, se le agrega en el caso de Mariano o sea, si bien en, en, la, en la forma que se lleva adelante el ataque estamos hablando de esta tercerización de la represión, del mismo modo que podríamos recordar como hechos casi ya pretéritos de hace cinco, seis o siete años, eh, el ataque de la patota de la tuta Mohamed, del dirigente kirchnerista en el hospital francés, o podríamos recordar más recientemente el ataque de la, de la patota de la UOCRA, eh, tanto a, a los compañeros del Citraí, que el sindicato antiburocrático de la construcción, pero también... Eh, eh, en otras circunstancias donde queda mucho más claro que, que han sido mandados a cumplir una tarea que no quieren llevar adelante con la policía o la gendarmería, como cuando la UOCRA atacó a los docentes de ADOSAC en Santa Cruz eh, el año pasado y el antiaño pasado lo cierto es que lo, lo más eh, trascendente en términos de, de la discusión que se está dando tanto dentro como fuera de la sala porque acá hemos logrado Que, y, es, y es un triunfo muy importante, que lo mismo que estamos discutiendo como eh, objeto procesal en el debate, en el juicio oral, sea la posición política que estamos planteando hacia afuera, sea esta conjunción de intereses comunes eh, que requieren de, de una sociedad en todos los campos, en todos los espacios, incluyendo el represivo, entre estos tres actores de lo que llamamos la triple alianza antiobrera. Esto que en el, en el fallo de ayer de la causa de TVA, eh, el propio Bonadío fíjense como a veces pasan cosas graciosas, eh, casi cita textualmente a Correpi en este sentido, cuando habla de una trilogía siniestra de empresarios sindicalistas Y funcionarios, la diferencia obviamente entre lo que plantea ybonadí y lo que nosotros decimos es que él lo pone en términos de algunos funcionarios, algunos sindicalistas, algunos empresarios son unos corruptos, unos delincuentes, etcétera. Nosotros lo que decimos es esa es su naturaleza y es la única forma que conocen de defender sus negocios comunes. Qué peligroso tener la misma línea que Bonadio, ¿no? Digo... <risa> <risa> sí, sí, es cuando uno se pregunta qué estoy haciendo mal. Claro. Este, no, una pero que... igual hagamos sí. la aclaración que ahí lo que hace Bonadío es recoger lo, lo que desde algunas querellas, y no es casual que aunque es un trabajo ajeno a Correpi, eh, uno trata de tener cierta coherencia entre el trabajo profesional particular y, y el militante, somos una de las cuatro querellas, y veníamos planteando esa trilogía de, de intereses comunes. Sí. Eh, yo te quería preguntar algo que, que viene circulando mucho alrededor de... Sobre todo, nosotros seguimos la crónica del juicio a través del blog juicio ferreira.blogspot, que es el que lleva a Correpi, y lo estuvimos llevando todas las semanas. Y algo que está circulando mucho es esto de qué papel juegan los testigos protegidos. Ah, los testigos protegidos. En primer lugar, un testigo protegido es una persona que en el mejor de los casos, por buena fe, por ingenuidad, o, o por ignorancia o desconocimiento, se pone en manos del propio Estado para que lo cuide y lo proteja, porque va a decir algo en un juicio que puede afectar a los imputados, y resulta que entre los imputados, además de los vínculos que sabemos que tienen con el gobierno, Pedraza y el resto... De, de su cohorte tenemos siete policías federales entre ellos tres comisarios un subcomisario y los demás oficiales entonces el solo hecho de que confíen su seguridad a ese mismo estado que está acusado como uno de los actores del crimen y está demostrando que eh, ahí hay un problema sino de entendimiento si de conciencia por eso nosotros destacamos permanentemente ...que si bien ha habido infinidad de situaciones en las que, tanto antes de que se inicie el juicio... ...como ahora, eh, ya ha comenzado el debate a partir del 6 de agosto... ...han afectado compañeros de organizaciones que estuvieron el 20 de octubre de 2010 en la movilización... ...que son ellos mismos víctimas eh, que sobrevivieron al ataque y que han venido por decenas y decenas a declarar en el juicio a pesar de ataques como el que sufrió Cacho Andino del movimiento Teresa Rodríguez, que fue una confrontación personal, no fue que lo llamaron por teléfono para la, rajarle una puteada, sino que lo agarraron en un callejón, le dijeron, no te va a reconocer ni tu madre si seguís hablando, quién te dijo que ¿Qué? vos viste un escopeta, claro, etcétera, a la referencia etcétera. era claramente a lo que había dicho en esa jornada. Eh, no, lo que iba a decir lo iba, tres días después, todavía no había declarado Eh, y precisamente a lo que le hicieron referencia, y eso demuestra que la información salió de adentro de la sala de juicio, no solo fue lo que había declarado en la instrucción, sino que además sabían que declaraba 72 horas después. Bueno, en todas esas situaciones, que es la misma decisión que hemos tomado nosotros eh, en relación a los compañeros que estamos con la responsabilidad de, de la presencia durante el juicio, eh, no hemos planteado que venga el Estado a cuidarme, que venga un policía, un gendarme, no. un prefecto o el portero del plaza a garantizar mi seguridad. <risa> hemos tratado de aceitar y de mejorar y de profundizar en la medida de nuestras posibilidades nuestros propios criterios y mecanismos de seguridad, lógicamente. Claro. Y, y... Eh, lo, los que han declarado hasta ahora como testigos eh, de identidad eh, reservada en su momento, luego convertidos en testigos protegidos... Son todos exmiembros de la patota que se dieron vuelta y por eso tienen miedo y por antiguos eso le piden socios. al gobierno que los cuide. Claro, antiguos socios que hoy del lugar de arrepentido ¿sería algo parecido? No son exactamente arrepentidos en términos técnicos porque la figura del arrepentido que fue incorporada a nuestro código penal en una de las ah. tantas eh, eh, leyes antiterroristas sancionadas durante el actual gobierno, eh, no... Mm, Se refiere a la persona que, estando procesada en la causa, negocia una mejor situación, una pena menor, eh, incluso un perdón, eh, mandando al, en, a, al frente al resto de sus cómplices. En estos casos, esta gente ni siquiera está imputada. Claro. Benítez, por ejemplo que es una de las personas que más describen los testigos como integrante de la patota, porque estaba allí en primera fila, encima es un tipo gordo, tenía una remera rayas azul y blanca, una mochila enorme, con lo cual todo el mundo prestó atención a esa figura. Eh, fue el testigo que declaró con más alto grado de protección de la dirección de protección de testigos, con nivel 10, desalojaron la sala, no nos permitieron usar computadoras para garantizar que a nadie se le ocurriera tomarle una foto mientras declaraba con alguna camarita oculta en, en las netbooks. Eh, vino caracterizado con barba postiza, con bigote ah, con okay. una gorra. Ah. Eh, parecía Mr. Potato. Eh, pero lo cierto es que Benítez le tiene miedo a Pedraza y compañía porque seguramente en términos de la patota es un traidor. Claro. porque él estuvo con ellos y después vino y le contó a la fiscal, mire, no me meten en cana, yo le voy a contar todo lo que pasó está bien claro, nos queda mucho más claro ahí. Bueno, Carmen, te agradecemos mucho, vamos a ir cerrando. En realidad, una última pregunta, ¿cómo está pasando en estos días si con este clima enrarecido, con lo que pasó con el compañero del MTR, con lo que pasó con Severo y demás, si se está llevando con normalidad en estos días o si cambió mucho el, por lo menos el clima dentro de Mira, la sala? desde el 6 de agosto que el clima dentro de la sala y no es claro. porque no funcionen los aires acondicionados, se viene enrareciendo paulatinamente. Te diría que hay una relación eh, directa entre eh, la acumulación de, de testimonios que se van sumando a la prueba incorporada por lectura, a las pericias, a los informes, etcétera, eh, que va mostrando un cerco del cual, sin algún tipo de pase mágico de carácter político, no podrían escapar ninguno de los que están ahí y tampoco los que están afuera, los directivos de Ugofe, el resto de la patota y fundamentalmente los funcionarios políticos. Y no estamos hablando de tipos de bajo rango, estamos hablando del ministro de Planificación, del ministro de Trabajo, estamos hablando de la segunda de Trabajo Real y por supuesto de Schiavi, de Luna, de todos los vinculados espe específicamente con el área de ferrocarriles. Eh, se nota ese enrarecimiento del clima que tiene que ver con los nervios y por eso nosotros cuando se produjo el episodio de Severo, más allá de aclarar que no se trataba de un compañero, sino justamente de una de estas personas que viniendo de la Lista Verde se pelearon con Pedraza, en el caso de Severo esto ocurrió un año antes del ataque que sufrió el otro día eh, y, y que le significó ser sacado a punta de pistola del edificio de, de la UGOFE, donde funcionan también las oficinas de la Unión Ferroviaria, eso se dio en un marco creciente de aprietes, de amenazas, de llamadas telefónicas, de ataques personales. Eh, y eso nosotros lo, lo vinculamos directamente con esta situación de preocupación que se nota, se nota mucho dentro de la sala, sobre todo en el tenor de las preguntas que hacen los defensores. Claro. Bueno, Daniel Carmen, muchísimas gracias. La verdad que nos aclaraste muchísimo el panorama. Y bueno, eh, invitamos a acompañar a Correpi y a todas las organizaciones a, a la marcha que se organiza ahora a 3 de la tarde. Mucha. Exacto, ahí nos vemos. Sebastián, Chau. un abrazo. Un abrazo, compañero. Chao, gracias. Bueno, Pero seguimos, seguimos, seguimos. Sí. Ahora, eh, bueno, después de... Este quedamos colgados? quedamos, <risa> qued quedamos <risa> colgar, sí. No, sí, sí, La verdad eh, que la compañera es muy claro. clara sí, sí. y... Sí, es que eso, aparte Es, es un muy lupo. clara. Sí, ya fue. Claro, no, la llamamos, que es el programa, yo me, la, ¿Te la escucho. Bueno, claro, tanta claridad ya fue. Y aparte nos tira muchas cosas que me parece que a veces se nos pasan en el, en, en el hecho de seguir y, y, y pasar las noticias. Digo, esto de ponerle el punto de severo desde el lugar desde donde viene, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Sí, no, y además eh, es interesante de saber que realmente se está enredaciendo el clima, más allá de las distintas conjeturas que uno puede hacer o que las distintas partes pueden hacer sobre el secuestro sobre la desaparición de, de Severo. Entonces, digo, para estar alerta y, y estar más, lo más cerca posible de, del juicio y de la gente como ahora en, en instantes iremos a la marcha. Bueno, Tani, si te parece, aunque te veo con tantas ganas de, de participar, eh, leemos un poquito de saludos, hay saludos, hay un tipo Hay un saludo, virtual un saludo con que me dejó boquiabierta porque sí, es lo voy a leer textual lo... porque Juan Lautaro estaba preocupado porque no, salía, no estábamos saliendo por internet. No nos podía escuchar. Martín Carlos y Lucía Canebran también estaban desesperados, usados. No tienen sentido si nosotros chicos los que Le daban F5, F5, F5. ¿no? F5, F5 y no, nada, no. nada, nada. Bueno, pero Juan Lautaro nos dice, recién prendo y escucha tremendo informe. Justo estaba el de Mariano Ferreira. Bueno, muchas cosas, muchas cosas que pasaron estos dos años Muy pocas voces dicen estas cosas Sería tanto mejor no tener que hacerlo Porque implicaría otra realidad Pero siendo el mundo en que vivimos este Otra vez me encuentro diciéndoles gracias Por decir esto que muy pocas voces dicen Mira. Tomá, me quedé Le Agradecemos ¿Cómo? a Juan Lautaro los, Un abrazo Fuerte, grande. fuerte Juan Lautaro Sí, creo que el programa no es programa sin Juan sí, Lautaro Sí, Juan Lautaro, sí Bueno, bueno eso bien. solo? ¿Tenemos alguna cosa Martín Carlos, eh, Martín ¿no? Carlos, Juan Müller... No, Slipak es no está, debe estar en el... ¿Dónde está el... Juan Müller que se banca Mule. el programa desde de, de su kiosco, colaborando, le mandamos un abrazo. Eh, genio, un abrazo genio. Y yo creo que Ariel Lipak debe sí. estar como también debe debería estar lo Martín Calos en algún escrutinio, de alguna elección, de alguna de las facultades de la uva que me tienen podrida... <ríe> tres facultades en la misma semana, basta, no puedo votar en todas, basta. Ya porque la compañía la se 3? recibe, viste, uno se recibe y ya se olvida, ya no. es sí, no, siendo universitaria, sí, o sea, ¿no? Fue un lugar de paso, no. fue un lugar de paso. No. Un rato estuve nada más. No, solo hubo solo elecciones, espérate, hubo elecciones en ingeniería esta semana en ingeniería, En psicología y en filosofía por lo por menos. Cual, sí. sí, bueno, en ingeniería hubo unos, unas escaramuzas. Nos anoche. Y en, Fado y en Fado también, en Fado, ¿es verdad? Sí. Ah, no hay psicología, sí en, sí, en Ah, bueno, bueno no, hay no, hay mal, Capirincho hay. que nos tiene cagando Después ya no hay resultados en ¿Tenemos, tenemos, hay escrutinio Esto todo casi igual que el año pasado La única diferencia es que los CA están sumando más por otro que el año pasado No entiendo O sea, la facultad empieza a resultarme una isla conservadora Encima Porque cuando en el resto de la sociedad entiendo que estaría pasando otra cosa acá bueno no sí, no, yo no sé si estaría que... tan seguro que en de la sociedad está pasando otra <risa> no es tan otra cosa, no, tan <risa> otra cosa ¿no? Claro. <risa> no y no sé si también tiene que ver con lo que pasa por fuera de, de los claustros pero la izquierda trozquista está cada vez más afuera de todo no, y están rota. en sociales quedaron terceros en filo entiendo que también siempre después de los de los en ingeniería no sé No sé cómo quedan. Bueno, ya le damos a los ingenieros que nos están escuchando, <risa> la gestión eh, de ingeniería le vamos a pasar el, el informe en instantes. Bueno, ahora vamos a un. ¿Un audio? No, no, no. Un vamos, Es un audio cierto, también cierto, un tema, claro, es, un no, tema te ayuda, A ver, espera, Odio, que no tengo, no tengo la papeleta no sé Vamos a prevenir la palabra audio bueno. al aire, audio, audio, audio, vamos audio, a ir audio a... vamos todo. El tema okay. es de una banda que se llama el mató a un policía motorizado Temón okay. Y, Demon. y, Demon. y, Demon. y Demon. el tema es el día del huracán Demon. Es para Lucía que Su tema preferido El audio, Al aire, agua Estás escuchando La Colectiva. Narraciones orales, documentales, poemas, un aire cuentos, nuevo, un sonido diferente, leyendas, una producción, producción propia. propia. Producción propia. De lunes a viernes a las once y media. Desaparecidas en Producciones de la revista Guinamí ah. Mansi 100 años. Por el aire de la Colectiva, FM 102.5. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red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 de la memoria de la y de, memoria, la, acción. Y de la acción. Más derechos, más, más derechos, derechos tienen, menos, menos obligaciones. obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Oh, perdón, me sorprenden trabajando.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 Estás escuchando el Palermo de los Signos. Hace mucho calor, el agua hierve en la fuente de la plaza. Tenemos las patas en Las patas que se están calcinando. Sacamos la camisa. Bueno, la marcha peronista Bossa Nova. Una, fue, me enteré que fue, para mí, es una novedad, pero fue novedad del año pasado este en Twitter. Explotó, parece que. Y esta es la versión cumbia. ¿no? A 67 años... Es la versión cumbia esta. Ah, ¿No? sí, sí, sí, sí, sí, pasó la versión cumbia. 67 años del... Bueno, y un par de días, del 17 de octubre de 1945. No vamos a decir mucho más que eso, pero sí les puedo comentar que quizá ustedes digan, bueno, ¿quién? Qué... Manu yo te pregunto, ¿quién fue el, el autor de la marcha peronista? Vos que dices, ¿El, el, el, el pueblo. No, ah, bueno, bueno, no. ¿le, sale, este, le diste... Le diste de media vuelta, dos vueltas a. a, a tu gorilismo. ¡Eh! Siento <risa> que fue el pueblo, señor. Bueno, los muchachos peronistas, en su. en su origen, como. como marcha, en realidad no hay un. un autor. o el carril. La la, la pidió cantarla Entonces tiene razón Manu, fue el pueblo No, no, no, no otra... es más complejo en realidad <risa> la, la, para, el, la pueblo, popular. el pueblo claro. la tomó El pueblo la tomó Dejó de ser los muchachos peronistas Para hacer la marcha peronista Pero en realidad hay distintas versiones sobre el origen Tiene En principio, hay, son varias teorías ¿no? Y es como, como El movimiento, compañeros No se puede conceptualizar En, en dos líneas Buah ¿Por qué digo esto? Porque dentro mismo del peronismo Hay distintas versiones sobre el origen Algunos dicen Los, eh, los que tienen mayor eh, conocimiento de la materia Y han hecho libros de esto Dicen que La primera versión Es sacada de una murga El Murga El Rosedal Ah, mirá. De eh, los años 20 una, de... una canción popular Claro, claro Y después, y, y después eh, el Rosedal, ¿sabes qué cantaba? Bueno, Quizás te suena. Yo quiero cantarla también, ¿puedo? Sí, el Rosedal ah, cantaba ah, esto. Mira, ¿se puede bajar un cachito de la música? Un poquito más. Cantaba. Ah, ¿Para qué tomas si te hace ah, mal? ¿Para qué ves ah, si no sabes? ¿Te suena? Ah, sí, sí, sí. No, y después ah, el pueblo, no, es, sí. po, es que esa es la parte que tomaron de. de del Rosedal. Que después se convertiría en Perón, Perón no, Qué grande sos y, y todas esas cosas que sabemos no, no, no, no. Qué, qué, qué grande sos, mi general, cuánto vales claro. ¿no? Bueno, después Años posterior este, Años posteriores al Poquitos, en los 30 A al, al, la murga del Rosedal La gente del club Barraca Juniors Particularmente el en barrio no, no, no, no, no, Igual te viniste con la remera de Almagro Te quiero decir <risa> ¿no? Ese, Celeste y negro una Barraca, cosa Barraca que es, de, es de camioneros ah. ahora sí sí es de Boyano el de club sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ah mira no sabía Barracas Barracas Central Barracas mismo? no, no esta es Barracas Juniors una cosa una cosa que el deportivo Barracas en el en el video de YouTube de esta versión que es la de la cumbia aparece es una pantalla negra y las letras todo el tiempo dicen Perdón Hugo del carril pantalla negra de vuelta al rato de nuevo Perdón Hugo del carril Que no aparece pantalla en esta versión <risa> samba la versión esta es la samba, perdón No, no termina ah. de aparecer. Bueno, los tus eh, amigos de Barracas. Sí, Esos no sé si son amigos. Ya no son más amigos, ¿no? Ya, <risa> ya, ya no te gustó. Cantaban algo así como.. Bueno, también ahora te pido que bajes un, un poquito la música porque. Eh, me, me incita a cantar a ver, todo tal. esto. Aparte es una que sabemos todos. Claro, esta la sabés, esta la mira. Los muchachos de Barracas, todos juntos cantaremos. <risa> Y al mismo tiempo haremos Un hurra de corazón Y lo demás se agregaron Viva Perón, viva Perón claro. <risa> <va a> <risa> Bueno barca No, gol, barca no, no, barca no, con... no, después No, que... <risa> <risa> no la, la, la versión termina ahí ah, termina. termina ahí, termina ahí Bueno, después Esto es cerca de los 30 eh, a, a, Bueno, en el 49 la, la estrena Hugo del Carril Y... Y después la historia sigue su curso, ¿no? El, el 17 de octubre del 49. Sí, Manu. Ah, no, bueno. Bueno, y ahora también tenemos una marcha más eh, ochentosa. ¿No? Setentosa, un punk. Escuchemos. 75 <risa> también bueno hay muchas este, muchas versiones para el próximo no lo hicimos para este sábado pero para el próximo sábado en algún momento o alguna buena excusa que encontremos vamos a mostrar otra joyita metalera esta otra vez sí en otro momento pero um, vayan preparándose si sí, no es la marcha peronista pero es bien peronista la canción Escuchá, nos fuimos al norte Como esta película de Babel ¿No? Puede ser, sí Muy Iñárritu muy, muy, muy Santa Muy Santa Blanca Claro, fue bien Porque ya son los muchachos Santa Blanca ¿no? <risa> Difícil de decir Escuchemos lindo de todas estas versiones es que porque acá no se me salen los pelos de gorila y digo lo mejor de todas estas versiones es que no tienen letras yo pensaba en lo mismo. no me generan tanto inconveniente porque yo no puedo porque es de, alguna contradicción a letras ¿no? yo no puedo cantar eh, combatiendo digo y no puedo entender como ellos pueden hacerlo cantar para, combatiendo para, para, al para, para, capital para. Eh, y me parece que es un ritmo que bueno quizás hasta podríamos reapropiárnoslo y ponerle alguna letra un tanto más clasista Estos son los mensajes que llegan de los oyentes que no podían escucharnos. Quizás era compartiendo el capital y se equivocó. Claro. No te dan ganas de que... Centralizando el capital. O combatiendo al capital al libro. Claro. Es un rol semántico quizás. Interpretación. Interpretación, claro. No es al capital, es a él capital. A el capital, una cosa semántica. A él se une con al capital. O sea, Eh, discutamos a Marx. Discutamos a Marx, está diciendo Perón, claramente. En letra del carril. <risa> Las la la la la influencias de Cook dicen, claro. Claro. Pero me hace así que no te dan ganas de gritar en el estribillo al final. Iba Perón, me iba a... No. No. no. <risas> la verdad que no. no. <risa> ¿Se, fue se, ¿Se fue a la B? Se fue a la B, se fue no a la B. Me encantaban a Racing. Puede sí, ser, hacer, o sea, ¿eh? me genera un poquito más de ah, pero de bueno, Claro, sí, sí. El pocho era.. ¿El de poche de era de Racing? La cancha se llama Juan Domingo, pero... La, todas son todas cosas. Las grandes, cosas que no sabía. Los grandes presidentes son de Racing. Claro, <risa> <En> Argentina, ¿no? <risa> <risa> Cristina es estudiante, ¿no? No, de gimnasia. Hijo de los, los grandes. De gimnasio, de gimnasio. Te escuchas de, de... Me mata. La la, la, la, la, ma la, ma la la mamá de Cristina es fanática de gimnasia. Yo quería decir como dijo un compañero, en vez de un 17 de octubre, prefiero un octubre del 17. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira y ahora nos fuimos ya solamente si payo, Te imaginas en Nueva York Estás en un nahuatl Escucha, Tiene que haber una un unidad ¿no? Tomando ¿La un a martini Al lado muy Uy Sí Mueve el piecito, ¿no? Mucha onda ¿Qué es? La patera rosa Arriba del piano de cola Bueno, ahí sí. vendría bien Esta de Mancini, ¿es la de Mancini? Pero en, en Nueva York tiene que haber una unidad, unidad básica John William Cook, por ejemplo Que va bien con él. El... No, con el idioma, con, con el lugar Y pasan esto claro. Claro, si pasan, <risa> Te, te sean todo Escuchá un poquito más Está bueno No te gustó, eh El primer trabajador sí. tampoco les gusta No, yo pensé que milico. el cuanto valés Le estaban preguntando un precio claro. que... No, no, no, no. Ya, Ahora, ahora sí, sí. Sí, sí se está yendo a carajo Yo diría que cortemos acá, acá... ah Nos censuran ¿Qué pasa con la Nos hacen lo mismo que a la nata en Venezuela Acá no hay libertad de expresión Yo Igual, me voy yo, me... yo le pido perdón a Google Carril La guerra la ganaron los primates Cada uno a su árbol y a luchar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 ¿Lo escucharon? Estuvo, estuvo, estuvo mejor bien. que otras veces. En sí. tono, sí. En tono, estuvo en tono. Estuvo, estuvo en tono. Otra. Mirá, sí. me parece que voy a empezar a hacer Trabajaste, otra cosa. ¿no? Sí, Trabajaste, Sí, sí, visto? sí. Estuve en la semana. Hoy desayuné un tecito con jengibre, miel. <risa> ah, pensé que era un tecito con ginebra. <risa> era, y bien. miel. también, <risa> también. miel Miguel te hace de Que che, paren, es... una cosa, porque hoy estuvimos flojos con la, con la comunicación de internet. Acuérdense que en Twitter es arroba palermo de los simios, eh, por Facebook palermo de los simios, por mail el palermo de los simios arroba gmail.com y el blog palermo de los simios.blogspot.com porque estuvimos como con falta de comunicación con nuestros queridos oyentes que nos reclamaron. Y si quieren... teléfono porque no podían reclamarnos. Si quieren escuchar... El audio de este programa es de Dios. <risas> Que tanto le gusta a Daniela Tariáfico Lo puede escuchar en la página de la, co la colectiva ¿no? La colectiva.com claro. Y mañana repite, repite, repite .org.ar claro. or, Mañana repite de 2 a 4 de la tarde Genial Bueno, quien no se repite nunca Jamás Es una constante de creatividad Es nuestro compañero Federico La Máquina Walver ¿Es así Daniela? Sí, está ahora en el parque centenario Estamos tratando ahí Contactarlo eh, Porque está siguiendo ahí Codo a codo la lucha de Siempre el de donde, barro si, Siempre sí, el barro, sí, sí. Está poniendo el cuerpo Del parque centenario Y con distintas organizaciones Que están defendiendo el parque De las rejas que quiere poner Macri uh -huh. eh, Sigue ahí Está ahí desde el último día que perdió la ¿Sí? vida Yo creo que sí. está viviendo ahí De hecho hay una campe Ah, en tres semanas, ahí. o sea que estimo que estará viviendo en el... Puedo de decir que la jipió y se quedó ahí, Seguro. se llevó la guitarra no y todo. No me extrañaría. No me extrañé. Él dice mí? que está protegiendo claro. el parque, pero... Para mí fue y se olvidó las llaves, y no de dónde dejó, se quedó a vivir ahí. <risa> está buscando las llaves en el parque centenario. ¿Estás Fede del aire? ¿Estás? Hola, sí, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. ¿Estás en, ¿Estás en una carpa, máquina? No precisamente. ¿Estás viviendo ver, en el parque, Fede? Si yo les digo... Ajo, perejil, lechuga, tomate. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le viene a la Ay, mente? Pesto bueno. y ensalada mixta. Ensalada mitraña. No. Uy, huerta orgánica. Sí, correcto. Bien, ahí. Eh, ¿Estás okay. adentro de la huerta orgánica? No, no, no precisamente sí. adentro. ¿Dónde? Bueno, Federico, ¿dónde estás? Uy, se lo comió la huerta. No, basta uy, de matar uy, a Fede. No, pero, o sea, lo, para mí hay... Porque yo escuché la otra vez cuando pasé por el Parque del Centenario que había un como una suerte de un abuelito en un charco que habían dejado los de la huerta. Ah, o un abuelito lo, hippie. Era un abuelito Prado. No, no, no. No. no, puede ser. Que un se, abuelito se, Prado. Yo pensé que, yo que era una, una planta carnívora de la huerta que lo había comido a Fede. Pero no dejó ni, ni respirar, ni un respirar. suspiro. No dejó ni que nos contara... <risa> bueno no. vamos, vamos contando nosotros mientras bueno, qué pasó. no me hizo acordar a la anaconda bueno después te cuento la película de anaconda no no sé, anaconda. no quiero que me cuentes una anaconda <risa> otra vez mataron al, a Kenny el <risa> hijos vale. de puta mataron a Freddy eh, ahí estás está, ahí estás Acá estamos vivos no, estamos vivos eh, no, guarda sabes? guarda con el abuelito de la huerta <risa> ahora ahora vamos a investigar es, que hay dentro del lago del parque funerario perro qué tienes hay peces como el parque japonés el, el jardín japonés carpas No, hay carpas también, hay carpas. Eh, el pez carpa. Bueno, uh, <risas> Fede, contanos qué pasó el martes pasado con los muchachos de la huerta y bueno, sí del parque. Eh, vamos a que... con, con, con la gente que está acampando acá. parece Sí, claro. Vamos a hacer una entrevista ¿Sí, acá. Es que, eh, vamos a hablar con Florencia, que es parte de un grupo que se llama Cine Libre Parque Abierto. ¿Qué, claro. eh, sí, sí. ¿qué tal, Florencia? Hola, eh, ¿cómo va? Ahí, vamos a ver. Eh, contanos un poco del, del movimiento que, en el que vos participás, de Cine Libre, que está viniendo aquí, un poco. ¿Ah, sí? Hola, sí, yo estoy en un grupo de cine que hace seis años que funciona en el Parque Centenario, que como consigna tiene eh, la defensa del espacio público y que siempre pidió que el parque se quede abierto. Hace un par de meses surgió, va bueno, el mes pasado surgió la construcción de la reja para terminar el parque, y bueno, como un grupo de cine nos sentimos identificados con la lucha y vinimos a apoyarla. Sí. Eh, y queríamos saber un poco qué es lo que pasó el martes. Me hubo gente que vino acá, eh, bueno, que, que las últimas cosas que pasaron en la semana. Bueno, esta semana con el tema de que se empezó a hacer la huerta libre, eh, vino a espacios públicos a decir que lo estábamos usurpando eh, y quisieron desalojarlo. El martes se llevaron un par de palos, pero al no tener autorización tampoco para hacer el desalojo, no se pudo efectuar. Pero bueno, vienen todos, por lo general vienen todos los días o día por medio a ver cómo está y a, un, a medrentar un poco, amenazando que el desalojo es inminente y que va a pasar. Entonces bueno, se está haciendo un, un estado de alerta para bueno a ver qué pasa. Y hoy va a haber un festival. Sí, hoy estamos organizando un festival. Bueno, en el marco de del Parque Abierto que el miércoles cumple un mes, eh, se va a hacer un festival con cinco bandas que van a venir a tocar, va a haber malabaristas calculamos que la noche tal vez hay proyecciones, para, bueno, seguir eh, trayendo gente a que se sume a la actividad, como algo cultural. Perfecto. Hola, chicos. Hola, Federico, ¿cómo es la le situación una, ahora? Le quiero hacer una bronca a ella, se las pasa ¿eh? Dale. Hola. Hola, Florencia. Sí, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Emiliano Bullo es mi nombre. Un gusto. Eh, eh, bueno, y ahora, ¿cómo es la situación? Eh, porque lo último que supimos era que había un par de rejas levantadas Ahora, ¿pudieron seguir enrejando un poco más? ¿Está totalmente parado? No, está totalmente parado. De hecho, el, el, a fin de mes pasado, en septiembre el 29 y el 30, hubo un festival bastante amplio con participación de otros espacios, como la Feria Libre Independiente, y eh, de un grupo de personas surgió eh, la idea de tirar las rejas que se habían puesto, que se habían empezado a construir desde el lado perimetral, eh, y se frenó eh, el avance de la construcción y hace unos días vinieron a retirar las rejas que estaban tiradas. Eh, por ahora el, el, la, el, la, no hay una garantía de que el parque no se va a cerrar, el parque se queda abierto, hace un mes que está abierto eh, porque se produjo una campea adentro eh, y se, está, se empezó a hacer una huerta para mantener actividades todos los días, eh, pero estamos en un estado de alerta, lo que nos dice la policía es que ellos están esperando una orden de desalojo que igual todavía no llega, eh, pero bueno mañana se va a presentar un proyecto formal, el, el lunes se va a presentar un proyecto formal en la legislatura, Eh, ...oponiéndonos al cierre del parque y interpelando a que nos presenten cuál es el proyecto que, que está aprobado para enrejar... ...que no aparece en ninguna parte, ni en la página de gobierno, ni en, en la comuna, se si no lo supieron dar... ...entonces bueno, la idea es, eh, es mantener el acampe hasta que nos garanticen que el parque quede abierto... ...por sí? ahora la construcción de las rejas se frenó y no están viniendo más. Y Florencia, ¿sufrieron algún tipo de aprietes de parte de, de la Policía Federal o de Metropolitana? No aprietes físicos, o sea, sí eh, vienen todos los días, en la metropolitana, tiene un auto estacionado en la puerta del, del, del más cercana a la CAMPE, eh, 24 horas, igual hay, no hay mala relación, pero sí vienen, dan rondas como para presionar y constantemente vienen espacios públicos que van a desalojar en la huerta principalmente y luego vendrían a desalojar el CAMPE, pero más allá de una eh no pasa nada. Ok. Y ustedes también están, eh, pues llegó el, el rumor de que estarían por hacer lo mismo en el Parque Lesama. Sí, el proyecto que salió, nosotros enteramos de esto hace tres cuatro meses, por un día, por, creo, no sé si Página 12 o Nación, que sacó un artículo avisando que eh, había salido un proyecto para enrejar Parque Centenario, Parque Lesama y Plaza Flores. Eh, el viernes hubo una reunión en la legislatura porque hay un proyecto de poner bares privados en los, en, en los parques, Eh, a los que fuimos un par de compañeros para ver qué era lo que estaba pasando y que hubo mucho, muchísima gente poniéndose y eh, ahí logramos encontrar eh, gente de otros espacios, de Plaza Flores y Parque Lezama que se están oponiendo al enrejamiento así que eh, lo que estamos tratando de hacer es convocar por una asamblea masiva con todos los... Y de nuevo, pero bueno, ahora encima perro, ¿No solo lo matan a Fede? El perro asesino le mordió también las piernas a... No, no le mordió Seguimos sí, sí, eh, eh, recuperamos Florencia, ¿estás sí. Sí, Hola. Sí, Florencia te, te agradezco mucho el tiempo y bueno, ahí estaremos para lo que nos necesiten y, no, es... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por darnos la oportunidad de difundir lo que está pasando y por venir siempre con su compañero acá a su presencia Ya, tenemos la, sospe la sospecha de que vive ahí <risa> Puede ser, vamos a ver si conseguimos Alguna carpa entonces ¿Vos qué, ¿Vos qué lo ves? ¿Se bañó en los últimos días? Algo así, que coma, Decirle que si no la mamá Nos va a decir algo a nosotros le, le, le vamos a dar de comer, hoy no quiso desayunar, no quiso merendar Así que ahora lo voy a obligar a comer galletitas ¿Cómo es, eh? <risa> ¿Cómo ¿Me lo pasás? Sí, bueno, muchísimas gracias, eh Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno. Federico, te, acá nos hacemos una pregunta, varias preguntas antes de ya darle el, el programa al tercer piso al fondo y despedirnos. De eh, Fede, no hay mujeres, eh, hay, hay solo mujeres en el parque centenario que vos no haces entrevistas a varoncitos. <risa> Qué buena pregunta. No, no, por favor. Está lleno de eh, para acá, pero cuando llegué eh, pocos habían despiertos. Vamos a ser sinceros. Claro, la ella, la ellas gente son las que que se más dormiendo. temprano. Está bien. Claro, y está de la que se pone a y esas cosas, ¿viste? ¡Chao Fe! Hasta te, el sábado que viene. Con te, te, te, te recomiendo fuera. que no vuelvas el maestro. Con esta. <risa> Fede, yo, yo te banco, Fede, tenés razón, Fede. No, no escucho la alquilada. Bueno, y también nos vamos nosotros, nos vamos claro, con Fede, claro. con Florencia, con el Inadi, con eh, la Comisión de Género, con todo. Nos vamos a tal sábado que viene. Nahuel seguramente vendrá, yo no. Así que Dani, Chusa, Agustina. Señor Ramírez, Nicolaión, Manu Mi nombre es Emiliano, nos despedimos todos el que viene paseo A disfrutar sol la la fiesta corazón Sábado y domingo me voy a divertir Con todos mis amigos me siento muy feliz Sábado y domingo es pura diversión si estamos todos juntos, uh, uh, uh, uh, uh. <risa> El orangután y la orangutana El orangután